Buenos días, soy vuestra tutora. ¿Dónde estáis? Porque son y 35 en cinco minutos. Nos vamos. b r o e s t a m o s bien, tío. Hoy vamos a vivir la v i d a loca, tío.、Me、estoy acompañando a estas. Ha d e j a r una cosa en casa de Patri y luego nos vamos al centro. O sea, hoy va a ser una noche que si no sobrevivo, tío, te quiero mucho. Venga, tú, chao. Hola, caracola.、Eh, ¿Qué tal? Estoy viendo el concierto de Gens.、Eh, en realidad t e n í o que acabar esta en la parada desde s u p e r pronto. Pero he llegado de una mala leche a casa porque, mira, yo te cuento. Bueno. Mira, no me lo puedo creer. Cruza la parada de Asacia para coger el bus. Me está viendo llegar, cierra las puertas y se pone a a n d a r c i o No me lo puedo creer.